yo me voy de la montaña, miren mi suerte no cambia, yo no sé qué pueda hacer. Mi familia se está muriendo en silencio, solo yo le escucho quejas que no puedo resolver. Dejo sola, dejo sola la parcela, terreno que fue la escuela desde mi único saber. Y tierra no hay donde aprender las letras y tan solo la cosecha nos ayuda a sostener. Tenemos que dejar las riquezas naturales. Las que más nos su valor han escondido. Las que guardan en sus senos el sudor de nuestros viejos. la que el extraño lucre apoyado en nosotros. Se han perdido y hasta el camino he escondido los surcos de mi entender. Porque vivimos sumidos en el olvido. Somos como los extraños más no sociables del saber. Si luchamos por vivir al lado tuyo, lo hacemos con mucho orgullo, pues sabemos tu valor. Pero es que aquellos que dicen saber de mundo nos mantienen a los puros sin brindarnos protección. Que degar las riquezas naturales, la que más no se daña su valor han escondido, sabiendo que por ella se mantienen sostenidos, le restan importancia porque viven escondidos. La más sincera inseparable compañera de mi suerte y mi sufrir el testigo donde se entierran las penas De aquellos que sin cadena nos condenan a morir Me perdonas que sin querer te abandone Tú comprendes mis razones, sabes que te extrañaré Pero es que a veces el orgullo de los hombres Tiene sus humillaciones por la gente